Todos los miércoles a las 5 en punto Memoria y Brújula Continuando el camino La audición de Gonzalo Abella ¿Qué tal? Queridos compañeros, queridos amigos y amigas eh, En esta trinchera eh, Que generosamente la radio Me permite participar La trinchera de todos ...los que están oyendo, los que están haciendo militancia... ...los que están reinaugurando locales... ...los que están moviéndose por la causa de la unidad popular. Y los amigos este, y la gente que con espíritu crítico... ...se desafía a oírnos... ...aunque discrepe con, con algunas de las cosas que, que decimos... ...bienvenida la, la crítica y la discrepancia... ...la necesitamos, la construcción de la unidad popular precisamente... ...es la construcción a partir de la diversidad buscando un programa único. Está bravo el mundo, eh, eh, podríamos hablar de, de lo que sucede en Siria, no esta agresión feroz eh, de Israel a Siria enmascarada con grupos manejados, eh, mercenarios que se hacen pasar por, por fanáticos, pero que son terroristas financiados por Israel. Hay que recordar en Siria, no vamos a hablar de ese tema hoy, que una parte de Siria ya está ocupada por Israel, ahí los terroristas no se meten, no son bobos, y en esa parte ya ocupada por Israel, los Altos del Golán, Estados Unidos tiene tropas, pero Uruguay tiene tropas a partir de los Cascos Azules, legitimando y apoyando militarmente Uruguay, la ocupación israelí de ese territorio sirio estratégico que son los Altos del Golán. Pero bueno, el mundo también, el, el fantasma de una guerra nuclear se acerca, yo creo que se va a evitar porque nadie es suicida, pero un paso mal dado o un paso mal interpretado nos puede llevar a la hecatombe eh, mundial. Por eso en este siglo final, en este siglo trascendente de la batalla de los pueblos contra el capitalismo imperialista, Eh, man, marcamos la, la, la inarmonía entre los fuertes movimientos sociales que existen en el mundo y la debilidad de las organizaciones políticas revolucionarias que realmente pretenden cambiarlo. Eh, somos expresión en Uruguay de esa debilidad, pero de esa firmeza y de esa convicción con que vamos construyendo la herramienta política que será a nivel de nuestra tierra el sepulturero definitivo del capitalismo y la opresión. Porque esa es la tarea de los partidos. Dentro de la lucha social eh, liberadora, eh, la herramienta política es lo fundamental cuando se trata de plantearse en serio la toma del poder. Los partidos políticos surgen después que se instala la lucha de clases. En las comunidades primitivas no había partidos. Podía haber rivalidades entre entre jefes, entre caciques, pero no había partidos. Los partidos surgen cuando hay intereses de las clases dominantes. Y muchas veces los partidos surgen cuando dentro de la clase dominante, por ejemplo, la Grecia esclavista en Atenas... Eh, está complicado la guerra entre los grupos porque eso los debilita a todos, se recurre a, a la diplomacia, a, a la política y entonces surgen los partidos como grupos de poder, como grupos de presión de un sector sobre otro. Incluso dentro de la clase dominante surgen los partidos que no expresan simplemente ambición de, de jefes, sino que son realmente expresión de distintos matices entre los opresores. Pero sin duda es en el, en el capitalismo donde los partidos recorren y reciben todo su, su mayor esplendor. En el capitalismo, eh, los partidos políticos, con su doble discurso y, y sus falsas acciones, los partidos políticos son la fachada legitimadora de la dictadura de la burguesía. Es decir, el Estado capitalista puede tener terrorismo de Estado, o puede tener una falsa democracia liberal, donde todos podemos hablar, todos podemos expresarnos, donde surgen partidos, incluso que debaten entre ellos, pero en el fondo, en el fondo, la constitución burguesa siempre es, desde el punto de vista económico, una dictadura de la burguesía, limita los derechos de su propia transformación y frena todo intento de cambio social de fondo. Eh, los partidos políticos no pueden, que quieren el cambio, no pueden ilusionarse simplemente con la lucha parlamentaria, que es importante, sino que tienen que saber que la cosa se resuelve con gente en la calle. Porque el, el capitalismo burgués, a partir de sus partidos y de los partidos que se disfrazan de antisistema, tiene los recursos para manipular a la opinión pública y, en último caso, reprimirla. Eh, la democracia liberal, que es la forma menos cruenta de la dictadura de la burguesía, apela a los partidos que tienen a veces un discurso que no tiene nada que ver en sus promesas con lo que después hacen. Conocemos de sobra estas experiencias. Cuando el capitalismo entra en su fase imperialista, eh, los partidos de las grandes potencias juegan también un papel importante, no son simplemente rivalidad de caudillos. Por ejemplo, en política exterior, Demócratas y republicanos en Estados Unidos tienen dos, dos estrategias diferentes. Mientras los demócratas van metiendo su mano para incendiar el mundo en todos aquellos lugares donde la gente quiere liberarse para dominar indirectamente, eh, Trump quiere siempre actuar directamente. Menos guerras, pero más efectivas. Ahora dijo que si no si antes de su asunción no son liberados todos los rehenes de origen judío norteamericano, a, al pueblo palestino le espera un diluvio de fuego como jamás se pudo imaginar. Es decir, son, son estrategias diferentes, cínicamente diferentes, pero que persiguen los mismos objetivos, la supremacía del imperialismo norteamericano y sus aliados y cómplices en la OTAN, en el, Atlán, en el Pacífico Sur, en su patio trasero, Eh, a los efectos de mantener una supremacía que hoy está seriamente amenazada en un mundo que es mucho más multipolar. Pero ya sabemos lo que son estos partidos, cómo se llega a ser diputado, cómo se llega a ser senador, cuánta plata se necesita para una cosa, cuánto más plata se necesita para el otro. Y nadie se escandaliza de las inversiones multimillonarias en dólares que utilizan los partidos para ganar elecciones. Y para burlar nuevamente al pueblo. Eh, la propia Rusia, que es un país capitalista, tiene este sistema este, de partidos políticos. Lo que pasa es que Rusia dio con un con un dirigente eh, que en una en una situación, en una coyuntura especial, que Rusia está muy defensiva ante la, la ofensiva de los capitalistas de Occidente que no quieren tenerla de socio. Putin hubiera querido ser socio del capitalismo, no la dejan. Entonces genera una estrategia defensiva muy interesante que genera distintas contradicciones entre potencias, sobre todo aliados a China, que es el gran rival económico de, de, de Estados Unidos. Pero Rusia, el, el sistema electoral Rusia, ruso es formalmente el mismo que en, los otros en las otras grandes potencias. De hecho, Putin sacó el 80% de votos en elecciones que nadie se atrevió a decir que no eran legítimas. Un caso diferente es Cuba, la República Popular Democrática de Corea, lo que llamamos Corea del Norte, que tienen otro sistema electoral. Un partido único que supervisa el proceso, como una especie de corte electoral, y elecciones que se hacen por barrio, por, depart por departamento, por circuito, y que después de esas organizaciones electas, de su seno se eligen las organizaciones superiores, incluso el poder ejecutivo. Son elecciones donde la gente sabe a quién vota y delega en su representante la elección del órgano superior. Eh, son otra forma de enfocar la democracia, una democracia donde hay una participación popular más directa y menos manipulable. Y por otro lado están otras organizaciones políticas, eh, como los guardianes de la revolución en Irán, que no son productos de una elección universal, sino que son expresión de los anhelos del pueblo eh, que tiene una profunda identidad con su fe mayoritaria y que de alguna manera son partido político importante en tanto la gente no les retire la confianza se sienta identificada la mayoría del pueblo activo eh, con estas instituciones que forman muchas de las que forman el eje de la resistencia no jamás no jamás fue electo en la franja de gaza Eh, pero la mayoría son gente que asumen condiciones sumamente duras, eh, como el gobierno de Burkina Faso, una responsabilidad anticolonialista y antiimperialista en la que no hay tiempo al inicio para elecciones. Se construye el sistema para una democracia popular posterior. Pero de todos modos, lo más importante de los partidos políticos en la fase imperialista del capitalismo es su condición de grandes estructuras que defienden intereses y matices diferentes, pero que eh, tiene, son grandes empresas eh, financiadas por enormes lobbies de, labora, de laboratorios, de transnacionales, de la gran industria, por supuesto de la industria militar, que están detrás con miles y millones de millones de dólares apoyando a los que finalmente salen vencedores. Eso es en las potencias. En, en, en los países del capitalismo dependiente, como el nuestro, que ni siquiera tenemos un gobierno de capitalistas uruguayos, los gobiernos en el capitalismo dependiente son apenas gerentes, administradores de intereses de los grandes propietarios de nuestros medios de producción que están en el extranjero, que son transnacionales, entonces, que son intereses financieros de los bancos. Eh, y los políticos uruguayos, como los políticos paraguayos, eh, son simplemente gerentes, administradores. Algunos más bondadosos, otros más eh, represivos, pero son simplemente eso, gerentes. Eh, miremos un poco rápidamente lo que son los partidos en Uruguay, en un país con capitalismo dependiente, Partido Nacional. El Partido Nacional y el Partido Colorado, según la historia oficial, surgieron en 1836 cuando aparecieron los colores. Pero eso no es así. Tanto Oribe como Rivera, fundadores, ya actuaban en la época de Artigas. Y tanto Oribe como Rivera, fundadores del Partido Nacional y del Partido Colorado respectivamente, abandonaron a Artigas en plena guerra contra la invasión portuguesa. Oribe se pasó a Buenos Aires. No traicionó, abandonó. Rivera traicionó. Y terminó de oficial de, del ejército imperial portugués de ocupación. Entonces yo a veces le digo a los blancos, yo te respeto, vos podés ser blanco. Pero si sos blanco de verdad y sos de Oribe, no sos artiguista. Porque Oribe abandonó a Artigas en 1817. Y eso es un hecho que nadie puede cuestionar. Entonces, el Partido Nacional y el Partido Colorado surgen... Eh, ...como proyectos antiartiguistas que coexisten con el artiguismo. El Partido Nacional expresó en su momento el interés de los grandes terratenientes proteccionistas... ...que querían poner precios buenos a la producción enfrentados al saqueo europeo. El Partido Colorado a abrir las puertas a lo europeo, a la modernización... ...y algunos hasta pensaron en ser colonia italiana con Garibaldi. No, eh, no les importaba, lo que les importaba era el libre comercio... Pero ambos se enfrentaron, no por capricho, no porque Rivera dio un golpe de Estado en el 36, se enfrentaron porque eran dos modelos diferentes, diferentes al artiguismo y diferentes entre sí, en ya en la época de, de la patria vieja. Partido Nacional y Partido Colorado. Desde luego, las diferencias terminaron en 1960. Cuando el Fondo Monetario Internacional aprieta el cogote, se acabó el vallismo bondadoso, Todo pasa a ser neoliberalismo, todo pasa a ser al servicio del gran capital internacional. Los colorados pueden cansarse de hablar de Valle, pero pero pero la soberanía de Estado capitalista de Valle ya no la pueden perseguir. Y los blancos pueden usar en sus banderas la imagen de Aparicio Sarabia o de Leandro Gómez, pero no le llegan ni a, ni, a, ni a la suela del zapato, porque... Tanto Leandro Gómez como Aparicio Sarabia pelearon por lo que creían justos. El partido blanco de hoy es un servidor fiel eh, de, y obsecuente del capital internacional. Y el partido colorado lo mismo. Después quedan otros partidos muy interesantes y muy pintorescos, como el partido independiente, que no es un partido, no tiene ideología. Es un grupo con cabeza empresarial que estudia el mercado de votos y se arrima para el lado que piensa que le va a dar mayor beneficio, no no no vale la pena hablar, no es un partido, es, es un grupo de oportunistas sin alma, partido independiente. Podríamos hablar también de los antisistema, generalmente una persona ambiciosa que identifica en el mercado de votos a un sector descontento, le copia el discurso a los descontentos, se pone más allá de los descontentos, radicaliza su discurso y entonces recibe votos. Eh, el caso de lo que fue el Peri, que ya casi no existe más, o del doctor Salle, ¿no? que nadie se acuerda ni el nombre de su partido. ¿Se acuerdan que él tenía su corneta, su, ¿cómo es? <ríe> su megáfono y hablaba los gritos de lo que convenía y nunca se asomaba a aquellas causas justas donde no podía ser protagonista? Los antisistemas. Y en el medio de todo eso también tenemos que hablar del Frente Amplio. El Frente Amplio fue alguna vez la coalición de la inmensa mayoría de los grupos de izquierda, revolucionarios y reformistas, juntos, en un proyecto de cambio social radical en 1971. Un proyecto realmente radical, revolucionario. Hoy su programa marca ante todo la resignación a ser simple gerente del capital internacional. Ah, habla de la nueva agenda de derechos, de no excluir a nadie, de la negritud. de, de eso a ningún, Mientras no se toquen los intereses de las transnacionales, el Frente Amplio sigue siendo de izquierda. En la cultura hizo aportes interesantes en algún momento. Pero en, en los hechos el mensaje que te da Orsi, pero te lo podría dar cualquier otro, es que no es posible tocar a las transnacionales que al fin y al cabo son las que vienen a darnos trabajo. En realidad vienen a saquearnos y a destruirnos el trabajo. Pero ese es el discurso de los resignados, de lo que se han resignado como la cúpula del Frente Amplio, su, su, su, su base lo está descubriendo con indignación, eh, como la cúpula del Frente Amplio que se ha resignado a ser simplemente sirviente eh, de las transnacionales. Y en el marco de todo esto, eh, donde solo se enfrenta la unidad popular frente a los trabajadores, y en lo social sí, muchos grupos y muchas organizaciones, en el medio de todo esto hay un voto muy interesante, que es el voto rebelde oscilante. Es decir, la unidad popular, como tal, nunca bajó de 10.000 votos. Pero ese voto oscilante, ese voto que, que simplemente está desconforme con las grandes coaliciones, pero que apuesta un poco inmaduramente a lo que le parece en el momento, nos dio un diputado en un momento, Después se deslizó ante el espejismo del Peri, cuando el Peri se desacreditó vergonzosamente, cayó en el ridículo que cayó, eh, bueno, ahora se deslizó hacia, hacia el doctor Salles, creyéndole, el doctor Salles se va a desprestigiar en un año y medio, en un año y medio, toda esta gente que lo votó va a estar maldiciendo haberlo votado, pero lo interesante es que este voto oscilante, este voto que nos dio en un momento un diputado, que después se lo dio al Peri, hoy le da dos diputados al de otros O sea, es un voto independiente de las grandes coaliciones que de alguna manera crece. Por otro lado tenemos, eh, para seguir con este zoológico de partidos, a Cabildo Abierto. Cabildo Abierto en Europa sería la estrella ascendente del mundo burgués. Acá el capital no lo necesita por ahora. Porque tanto la coalición gubernamental como el Frente Amplio subiendo al gobierno son tan obsecuentes con las transnacionales que el plan B del fascismo abierto por ahora nadie tiene interés en, en impulsarlo. Entonces se vuelven nostálgicos de la dictadura, que hay que sacar de la cárcel a los criminales de lesa humanidad, pero pueden hasta, hasta votar cosas que parecen de izquierda porque el fascismo siempre se disfrazó con un ropaje de nacionalismo patriótico para enmascarar su anhelo de una dictadura terrorista del capital, que es su verdadero fin. Pero por ahora en Uruguay no, no tiene el éxito que ha tenido la derecha fascista en otros lados. ¿Por qué? Porque nuestra democracia tutelada está muy bien resguardada por la coalición republicana y por un frente por la cúpula no perdón iba a decir el frente amplio por la cúpula del frente amplio eh, que presta los mismos servicios al capital extranacional, mete tropas en Haití eh, acepta que haya tropas uruguayas en los altos del Golán eh, apoya a Israel no dice nada sobre el genocidio palestino la cúpula del frente amplio entonces qué problema hay yo decía en broma que si a alguien se le ocurre dar un golpe de estado acá a Orsi, por ejemplo. Ah, vienen los marines norteamericanos a defender a Orsi. Porque les sirve esta democracia tutelada donde se alternan en el poder. El Frente Amplio se desprestigiará. Si no le toca un tiempo de vacas gordas, se va a desprestigiar muchísimo. Y el voto castigo va a meter de nuevo a la coalición republicana dentro de cinco años en el gobierno. Eso está así planeado por todos estos fantasmas que nos dirigen. Excepto que la unidad popular frente de trabajadores, encuentre una coyuntura diferente y sepa cumplir con las responsabilidades de autocrecimiento y de inserción que le permitan transformarse en una alternativa real. Yo les quiero decir una cosa sobre la unidad popular frente a los trabajadores. A todos nos amargó mucho este, el retroceso electoral. Tengo un querido amigo que piensa muy cercano a nosotros, uruguayo que vive en Barcelona y que por estos días, con motivo de las fiestas, está acá a visitar su familia. Y me dijo, "Pero el milagro de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores es no disolverse, es mantener la cohesión de sus grupos." Y yo, "Mirá, digo, en este momento el, el, el sábado que viene, acto del PCR en, en, en la coordinadora de jubilados, este eh, reunión de, de los humanistas en la Plaza Sereñi, eh, plenario del 26 de marzo en la Fuente Plata, todo al mismo tiempo y todos en una gran integridad y no tengo, no tengo duda de que el PT está haciendo sus actos también. Entonces, todos al mismo tiempo, pero todos convencidos de la necesidad de la unidad programática, dentro de la diversidad de enfoques que tenemos en muchísimas cosas, una unidad programática para la lucha en Uruguay. Entonces él me decía así, mira, el, el, el milagro es que existan, no que pierdan votos, porque la izquierda está perdiendo votos en todos lados, ya va a reflotar esto, tienen que seguir existiendo, es una necesidad que ustedes existan, y yo mira, Estoy absolutamente convencido de eso, que la unidad popular frente a los trabajadores es una embrión del futuro de liberación nacional, de un Estado finalmente soberano, socialmente solidario, ambientalmente sustentable, profundamente internacionalista. Y lo internacionalismo, a la prueba me remito, ¿quiénes estamos en las marchas por Palestina? ¿Quién fue el único diputado de la Asamblea General que viajó a Haití a solidarizarse con el pueblo contra los soldados uruguayos. Fue Eduardo Rubio cuando fue diputado. Entonces, por favor, eh, nuestra bandera internacionalista no se arría. Yo no sé si hablar tanto de Palestina nos suma votos o nos lo quita, pero son banderas que para nosotros son principios irrenunciables. Y ese es el milagro de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Aún en los reveses a nadie se le ocurre... Eh, negociar el programa con otros, unirnos con otros para tener más votos. No, no. Primero el programa, después la unidad sobre la base programática y renunciable de lo que nosotros llamamos la liberación nacional. Desde luego la unidad popular frente a los trabajadores está en una fase de, de evaluación. Es decir, hoy por hoy la evaluación está haciéndose por los sectores organizados. El año que viene nos tocará la unidad popular frente a los trabajadores como tal, quizá a través de un plenario nacional de militantes, un encuentro nacional, evaluar en su conjunto, con toda nuestra masa militante, este, la experiencia pasada, las cosas perdidas, las cosas ganadas, sobre todo en experiencia y en organización, y en recuperación de la organización, y eh, cómo orientarnos en lo que es ahora la dirección del esfuerzo principal hacia el 2025, donde están las departamentales y municipales, no vamos a renunciar a estar presente en esa tribuna electoral donde se juega lo concreto, porque en última instancia lo departamental, lo municipal, es la expresión concreta de los grandes problemas del país, que se expresan de una manera individual, singular, en cada rinconcito. Entonces, eh, vamos a estar en esa batalla con enorme entusiasmo, vamos a estar en la autoconstrucción, ...de la unidad popular frente a los trabajadores... ...vamos a seguir trabajando en la inserción... ...en el movimiento social... ...la batalla por la seguridad social... ...ahí hemos tenado, tenido legítimamente ganado... Un, ...un territorio al que no vamos a renunciar... Eh, ...vamos a estar fortaleciendo... ...las organizaciones de base de la unidad popular... ...que fueron nuestra gran insuficiencia... ...y vamos a usar todas las tribunas... ...que la legalidad eh, burguesa nos permita... ...todas las tribunas... ...que la legalidad burguesa nos permita pero en el marco de una perspectiva de pueblo en la calle y lucha por el poder popular. En ese sentido, eh, cada golpe que se le dé al imperialismo y a sus gerentes es una lucha por la paz, es una lucha que debilita las fuerzas de la guerra a la que sirven nuestros gobiernos, poniendo tropas en Haití, poniendo tropas en Altos del Golán, poniendo tropas en el Congo, ganándose el odio, del pueblo del Congo es decir, también y, y cada golpe que se le dé a nuestro sistema opresor, a los gerentes eh, a estos lacayos que nos gobiernan por la coalición multicolor o por el Frente Amplio todo golpe que se dé, todo golpe que debilite sus designios al servicio de las transnacionales frenando a Arasatí eh, frenando el hidrógeno verde en eso cada golpe que se le da al imperialismo es una lucha por la paz y por la causa de los pueblos. Y yo estaba convencido, lo he planteado en este programa, que si bien los sectores de la unidad popular hacen cursos de formación y de capacitación para sus militantes, como unidad popular necesitamos crear un espacio de estudio permanente. Yo lo llamaba, lo que pasa es que ahora estuve conversando con mucha gente, yo lo llamaba Centro de Estudios Antiimperialistas Eh, y, y ahora eh, me convencieron de que no tiene que ser un centro todavía, tienen que ser círculos independientes entre sí, de estudios anticapitalistas, círculos. Una red de círculos que cada cual marche a su ritmo, pero con un programa único, que evalúe y que permita ver cómo va cada círculo, cómo vamos construyendo un pensamiento sobre una profunda base de conocimiento de lo que es la lucha antiimperialista, anticolonial, anticapitalista en el mundo, los círculos de estudio anticapitalista. Y ya, ya tenemos por lo menos pensados en dos círculos de estos que ya van a empezar a funcionar el año que viene y que van a funcionar a full recién después de las departamentales. Estos círculos con un programa único, pero cada uno a su ritmo y evaluando obligatoriamente cada módulo sobre el cual se avance. Para tener una base de conocimientos común, algunas cosas son lugares comunes, pero las vamos a tener que repetir, hasta que entendamos que todos tenemos esa base, para después en un cuarto módulo, abrir un una línea de talleres horizontales y de encuentros con compañeros de América Latina que están en la misma búsqueda. No hay tiempo de aburrirse. Es decir, yo saludo ante todo a los compañeros del Partido Humanista, que además están planteando en la Ciudad de Libertad y en otros pueblos este, una juntada de firmas para desterrar el nombre de Rivera de toda eh, la nomenclatura en, en Uruguay. Muy oportuna esta iniciativa del Partido Humanista. Ese riverista genocida que se llama Padrón Fabre acaba de presentar un libro con el auspicio de Sanguinetti eh, que se llama Rivera, el artiguismo posible, insultando a Artigas, decir que Rivera es el artiguismo posible. Bueno, las Fuerzas Armadas también se dicen continuadoras de Artigas, en la misma línea de Padrón Fabre, y parece que violar la Constitución, violar los derechos humanos, masacre de indígenas, invadir el Paraguay, es el artiguismo posible. Bueno, frente a ese agravio que hace Padrón Fabre, la Unidad Popular tiene credenciales, porque la Unidad Popular nunca faltó el 11 de abril al homenaje a Salcipuedes, y fuimos la única organización política que nunca cedimos en eso. Y si no hubiera sido tan caro ir hasta, hasta en la zona de la masacre, hubiéramos llevado muchísimos más compañeros con los que honramos acá en el Monumento de los Charrúas. Entonces sí habrá temas para hacer, pero ante todo saludar a los compañeros humanistas, a los compañeros del PCR que cumplen 52 años de su partido revolucionario, a los compañeros del 26, el plenario del 26 nos importa extraordinariamente a todos. El futuro de nuestra tierra pasa también por este plenario y por los éxitos en su trabajo, en su evaluación y en su proyecto que tengan los compañeros del 26. Y decimos que en este mundo lleno de nubarrones, lleno de amenazas, la causa de los pueblos exige herramientas políticas movimientos sociales desde los pueblos originarios que se reorganizan la lucha ambiental la lucha por los derechos humanos la lucha contra todo tipo de discriminación movimientos sociales en el mundo por suerte abundan lo que hace falta es unificar las herramientas políticas para que la lucha social se transforme en lucha por el poder y no hay poder político sin herramientas políticas Por eso, compañeros, en este mundo de nubarrones, en este mundo que necesitamos colaborar con las fuerzas de la paz y enfrentar las fuerzas guerreristas de un demente como Trump o un asesino como Netanyahu, cuando estamos en esa disyuntiva mundial y somos solidarios con la causa de los pueblos, la unidad popular frente de los trabajadores en las condiciones uruguayas es un verdadero milagro. Un milagro que la Navidad reafirmará y que seguirá adelante. Hasta la toma irrenunciable del poder popular. Nos vemos. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en la 36.